Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo cuatro.、El、libro de Jueces, capítulo cuatro. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de j a b í n rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba c í s a r a el cual habitaba en a z o r e t Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque a q u e l tenía novecientos carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre r a m á y b e t e l en el monte de e f r a í n y los hijos de Israel subían a ella á juicid y ella envió a llamar a barach i j o de abinoam de cedes de Neftalí y le dijo no te ha mandado Jehová dios de Israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de s a b u l ó n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 Y levantándose Débora, f u e con Barac a Cedes. Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, de los hijos de o b a d suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de s a n a i m que está junto á Cedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, novecientos carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroget Goin hasta el arroyo de s i s o n Entonces Débora dijo a Barak, Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos.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 Y c í s a r a huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de e b e r c e n e o porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de e b e r c e n e o Y saliendo Jael a recibir a c í s a r a le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y é l l a abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, e s t a t e a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te pregun preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de e b e r tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a c i s a r a c a e l salió a recibirlo y le dijo: Ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde é l y a estaba, y aquí c i s a r a yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel.